Todas las voces el mundo indígena al día por un mundo más humano y diverso servindi presenta el resumen de noticias Washington. Organizaciones indígenas y ciudadanas de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Perú participarán de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SID. Las mismas se desarrollarán en el marco de su 149 periodo de sesiones que se inició el 24 de octubre. Las audiencias se realizarán los días 28, 29 y 31 de octubre y 1 de noviembre y tratarán temas como el derecho a la consulta previa y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Colombia, luego de casi una semana de negociaciones, el 23 de octubre culminó la minga indígena, social y popular que exigió al gobierno el cumplimiento de compromisos anteriores. Entre los acuerdos arribados figura la asignación de recursos para comprar tierras que serán entregadas a las comunidades indígenas que no las poseen. Asimismo, se acordó modificar dos decretos que afectan la seguridad jurídica de territorios ancestrales. Tras los acuerdos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dispuso levantar la minga que se inició el 12 de octubre y que tuvo 18 puntos de concentración y movilización en Colombia. La suscripción de los 25 acuerdos fue calificado de un paso importante para la autonomía y gobernanza de las propias organizaciones, a pesar que en algunos temas no se llegó a ningún consenso. No obstante, se propusieron espacios en los que se podrán retomar temas pendientes, como la exclusión de megaproyectos del sector minero y energético en sus territorios y las políticas de libre comercio. Mujeres Del 28 al 30 de octubre se desarrollará en Lima, Perú, la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. El encuentro contará con la participación de más de 200 mujeres líderes procedentes de África, el Ártico, Asia, Latinoamérica, Norteamérica, el Pacífico y Rusia. Entre los objetivos del evento figura la elaboración de un posicionamiento político global a ser presentado en la próxima Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que convoca la ONU para el 2014. Ellas exigirán un mayor protagonismo de las mujeres indígenas del mundo en todos los niveles de toma de decisiones y llamarán a los gobiernos a destinar fondos para atender sus principales necesidades. Amazonía La coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, convocó a la Segunda Cumbre Regional Amazónica Plan de Vida Plena Frente al Desarrollismo, E IRSA. Esta se llevará a cabo en Puerto Inírida, Colombia, del 13 al 15 de diciembre. La cumbre confrontará el Plan de Vida Plena de los Pueblos Amazónicos Frente al Desarrollismo y la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, IRSA, que con más de 500 megaproyectos amenaza la integridad de la Amazonía y la supervivencia de los pueblos. Canadá Indígenas de Canadá sobreviven en condiciones de pobreza, marginación y discriminación pese a las políticas impulsadas por los gobiernos. Esta situación fue corroborada por James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien pidió la inmediata atención de las autoridades. A esa conclusión llegó tras visitar los territorios de las comunidades de las primeras naciones Inuits y Metis y reunirse con sus representantes de su recorrido, el relator especial se encontró con condiciones precarias de vivienda al interior de las reservas indígenas, así como con reveladoras cifras de suicidios en jóvenes. Según indicó, las tasas de suicidios juveniles en aborígenes son cinco veces mayor que en la población que no lo es. Ecuador, con motivo de la aprobación de la explotación petrolera de los bloques ITT y 31 en el Parque Nacional Yasuní, el periodista y cineasta Carlos Andrés Vera elaboró una serie de entrevistas, Secretos del Yasuní. En ellas participan reconocidos expertos como Michael Berraondo, abogado especialista en derechos humanos e indígenas, y Miguel Ángel Cabo de Villa, investigador de los pueblos ocultos en Ecuador, autor de más de 20 libros sobre los Waurani y Taromenani. Los entrevistados, entre los que se encuentra Alicia Kawía, vicepresidenta de la organización Waorani Nahue, explica por qué el gobierno no debe permitir la explotación de crudo en la zona. Argumentan los derechos que amparan a las poblaciones vulnerables frente a las actividades que amenazan su supervivencia física o cultural. Argentina Más de un mes cumplió el bloqueo que realizan las asambleas socioambientales en Córdoba para frenar la intención de la multinacional Monsanto de instalar su planta de semillas de maíz más grande de Latinoamérica. Los asambleístas exigen que la población pueda votar si acepta o rechaza tener 240 enormes silos en el barrio. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.